Malos, Malos perdedores. perdedores. Lunes, Lunes miércoles, miércoles y viernes, y viernes de, de 7, 7 a 8 por radionauta.com.ar. Ganar y perder nunca fue una de miedo. Malos, Malos perdedores. perdedores, un programa de Radionauta y Pulso, y Pulso Noticias. Bueno, muy bien, Hola, ¿qué tal? Tengan todas, todos, todes, muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de lunes de este Malos Perdedores eh, 2024. Eh, como siempre decimos, este programa que es coproducido por Pulso Noticias y Radio Nauta, y donde vamos a estar eh, tratando de informarles un poquito y acompañarlos eh, en el horario de 19 a 20. Tengo a mi lado a Nahuel Ale eh, Negüen, Negüen, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Cómodo. Eso, ¿todo bien Walter? Bien, un lunes que arrancamos con un poquito de fresco, pero mucho mejor de lo que fue el fin de semana, donde sobre todo el sábado eh, hubo que abrigarse bastante. Así que bueno, como siempre decimos, recargado por lo que viene del fin de semana y viendo ya cómo se inicia la semana eh, informativa. Sí, fin de semana gélido en la ciudad de la plata actualmente 12 grados 2 dice el servicio meteorológico nacional 64% humedad viento norte a 3 kilómetros por lo menos no sopla tanto el viento es un paliativo eh, para arrancar la semana como decías una semana cargada también de novedades un poco lo conversábamos también el viernes lo que dejaban las conferencias económicas de, de mi ley los los contratos así se dice el eh, de empleades estatales que se vencían justamente el domingo y que hoy anticipaban una jornada al menos caliente y de protesta en las calles, en distintos ministerios, en distintas dependencias y bueno, un poco de eso estuvo pasando también en el transcurso de la jornada del día de hoy. Sí, como se dice habitualmente, eh, este tipo de modelos, este tipos de, de ajustes cierra con represión y eso es lo que ocurrió hoy por la mañana frente a las puertas del INDI, donde se preparaba una protesta de eh, distintos eh, trabajadores del Estado, o sea, organizados obviamente eh, a través de ATE, eh, muchos de ellos, de quienes habían recibido las noticias, estos eh, comunicados en las últimas horas del viernes, eh, en... ...con el que se les informaba que no les iban a renovar sus contratos. Eh, hablamos de distintas dependencias, no solo del INTI, sino también de áreas eh, vinculadas a derechos humanos. También eh, eh, de la de lo que era el Ministerio de, de Mujeres, donde se terminaron eh, de, de bajar eh, todos los contratos. Y hubo otra serie de cierres que ya vamos a estar informando un poco más en detalle. Y bueno, hoy se, se preparaba una protesta frente a las puertas del INTI cuando eh, la policía de la ciudad de Buenos Aires eh, comenzó a reprimir a, a los trabajadores y los trabajadores que, que se encontraban allí, de hecho se vio hasta las imágenes del propio secretario general de ATE, Rodolfo, Rodolfo Aguiar, quien fue agredido cuando estaba intentando negociar eh, con eh, la policía, o sea, sobre las eh, medidas o, so, o sobre las formas en que se iba a desarrollar la, la protesta. Lo cierto es que la policía avanzó, reprimió y hubo incluso dos eh, detenciones. Hay que recordar que eh, este organismo, el INDI, fue uno de los más afectados donde hubo 280 desvinculaciones. Pero tenemos para escuchar a Giselle Santana, empleada de este organismo, quien eh, relataba hoy cómo se sucedieron los hechos único que pretendíamos hacer era una asamblea en la puerta del organismo, habíamos invitado un montón de organizaciones gremiales, sociales, políticas, de derechos humanos, para que fueran parte de este reclamo por la renovación de todos los contratos, y cuando estábamos en la puerta de nuestro lugar de trabajo, sobre la vereda, eh, reuniéndonos para comenzar esa asamblea, eh, nos Nos, nos reprimió un operativo de la policía de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri y de Waldo Wolf eh, y realmente fue de una brutalidad inusitada porque golpearon a compañeros y compañeras nos gasearon, eh, detuvieron a dos compañeros de AT Nacional y de la CTA que habían venido a solidarizarse con, con nuestra medida de fuerza sin ninguna razón estábamos Cicel. parados en la vereda Sí, incontundente el relato de, de Giselle Santana, empleada del INTI, que bueno fue reprimida hoy por eh, la policía junto a un grupo, como ella decía, de compañeros y compañeras. Y entre estas eh, medidas, entre los recortes, los ajustes, las desvinculaciones, eh, una noticia que, que se conoció también en las últimas horas del viernes y que hoy sigue teniendo repercusiones, es eh, bueno la, la gran cantidad de contratos bajados, Eh, dentro de lo que es la línea 144 de, de asistencia a las víctimas de, de violencia de género, eh, quedaron solo dos operadoras para atender eh, todos los llamados en un país donde las cifras eh, de femicidios, travesticidios siguen en aumentos. Sí, ya veníamos conversando cómo se desmanteló el Ministerio de la Mujer como también la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género también había sufrido muchas cesantías, todo en un marco en donde crece la violencia de género, crecen los femicidios en estos primeros seis meses de gobierno de la libertad avanza, hubo más de 100 femicidios y 255 intentos de femicidios todo esto registrado desde la organización feminista MUMALAC que advirtió que las medidas de mi ley van a multiplicar justamente los femicidios en la Argentina. Eh, es una política de Estado, ya la desprotección a las víctimas de la violencia de género. Según el último informe del Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos de Mumalá, Eh, se recabaron entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2024 106 femicidios, entre los cuales hay 3 tramestricidios y también se cuenta lo que fue el triple lesbicidio de Barracas, que hemos charlado también bastante acerca de esto en Malos Perdedores, 255 intentos de femicidio, 7 muertes violentas asociadas al género y 15 que se encuentran aún en investigación. Sí, un, un hecho muy contradictorio con lo que es el discurso del gobierno porque, bueno, se supone que el mensaje del gobierno es venimos a, a recordar, achicar los puestos, entre comillas, innecesarios, eh, los ñoquis y demás eh, términos que se usan habitualmente como para tratar de, de justificar eh, el achique del Estado. Y, bueno, en este caso estamos hablando de, de un eh, servicio que sobre sobreexplotado, digamos, porque ya con las actuales operadoras que había en la línea 144, era casi no imposible basto, abordar claro. eh, la problemática. Bueno, ahora eh, prácticamente es un, un servicio que eh, va, va a servir de poca ayuda con este con, con dos operadoras para todo el país. Sí, recordemos también no que eh, tanto el vocero presidencial como distintos representantes del actual gobierno se encargaron también de plantear su posición de que ellos no creen que exista la violencia de género que ellos entienden que hay que atender a todas las violencias un poco desatendiendo y yendo a contramano no de la legislación vigente en nuestro país y también del marco del derecho internacional de un montón de convenios a los que ha descripto la Argentina quien celebró justamente estas resoluciones fue el ministro de justicia Mariano Cunio Libarona quien en su cuenta de X eh justamente nada festejó el despido del 85% de lo que quedaba del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, como decíamos una desman una desmantelamiento total, así se dice. Sí, una medida que, eh, claramente eh, ideológica y que no tiene nada que ver con cuidar las cuentas o, eh, la, o darle una, una especie de saneamiento al Estado. Eh, bueno, en otra de las informaciones eh, hay que decir que la provincia recibe esta semana a docentes y estatales en lo que tiene que ver con la discusión respecto a la paritaria salarial. Se realizará el encuentro con los educadores el miércoles a las 10 de la mañana mañana, esto es en el Ministerio de Trabajo, a las 13 horas de ese mismo día eh, recibirán las autoridades bonaerenses a los estatales, a representantes de los trabajadores estatales y en tanto los eh, judiciales, los representantes de la Asociación Judicial Bonaerense aún no fueron convocados y bueno, están esperando también que se reablan en esas discusiones para actualizar el salario acorde a lo que fueron los últimos números de la inflación. Sumo un datito vinculado también a anuncios económicos, esta A través del orden nacional que finalmente, aunque mi ley lo había puesto en duda también, que se siga otorgando este mes el bono a los jubilados, finalmente el gobierno eh, confirmó que va a estar pagando en este mes de julio, junto con lo que es el pago de, de los haberes jubilatorios, este bono de 70.000 que sigue congelado, pero bueno, mal que mal. Termina siendo nada una migaja que teniendo en cuenta el, el estado actual de, de las jubilaciones eh, nada por lo menos suma o, o no termina de descompensar ya los bolsillos de los jubilados. Sí, eh, concuerdo un poco con lo que decís, obviamente eh, desde enero que comenzó esto hasta hoy continúa siendo el mismo monto, 70.000 en un salario mínimo que, que apenas supera los 200 en una jubilación mínima que apenas supera los 200.000 pesos, así que bueno, eh, una ayuda que no alcanza, pero por lo menos es algún paliativo eh, mejor que nada obviamente que, que se siga extendiendo mientras eh, se espera que se debata en el Senado... Eh, esta reforma jubilatoria que intenta incorporar esto al salario básico, que este bono ya no sea algo eh, que, que se suma sino que se ingrese al salario básico para que por lo menos los jubilados alcancen los números de, de inflación. Sí, y recomponer lo perdido por la brutal devaluación de diciembre, no que como decíamos parte de este anuncio, el déficit cero en el que se centró el gobierno en esta primera etapa, en estos primeros seis meses, que ahora le sigue la emisión cero, eh, un tercio más o menos el ajuste recae justamente en el ajuste a los saberes jubilatorios, veremos si, si se puede discutir en la cámara alta mientras tanto escuchamos un poquito de música como decías vos Walter en un rato tenemos todavía algo de actualización informativa, suena al aire de malos perdedores de Offspring haciendo All I Want Ok, ya 38 continuamos en malos perdedores eh, recorriendo un poco la actualidad informativa eh, hoy a la mañana nos, nos encontramos con algo que un poco estaba previsto pero que eh, no sigue de, no por eso no impacta a nuestros bolsillos que tiene que ver con el nuevo aumento de los combustibles que se dio en todo el país de acuerdo a la región varió entre un 4 y un 7% esto, esto es tanto para las naftas como para el gasoil eh, bueno y tiene que ver con el impuesto a los combustibles, eh, que es un monto que se suponía que iba a estar un poquito más alto, pero que el gobierno lo viene pisando un poquito eh, con la idea de que no, no impacte tanto en los números eh, de, de inflación, en el índice de, de precios. De todos modos, si tenemos en cuenta que aumenta la nafta, que hoy se conoció que el dólar llegó a un nuevo récord de 1.400 pesos el blue, eh, es muy difícil que... Eh, no se registren en eh, números más altos cuando se, se informe la inflación de lo que va a ser el, el próximo mes. Eh, para actualizar un poco la información, en el caso de ipf en nuestra ciudad, que es obviamente la, la petrolera que tiene los números más bajos de, uh -huh. de combustible y es un poco la que le marca el ritmo a las demás, eh, el litro de nafta super superó la barra de los 1.000 pesos ya, se ubicó en 1.029 pesos el litro de nafta súper el de Infinia ahora ahora vale 1.267 pesos, mientras que el gasoil, el denominado diésel 500, el litro se vende a 1.078 y el diésel infinia a 1.315. Ahí tengo una pregunta eh, pura curiosidad. Eh, ¿Por primera vez o ya venía esta tendencia que el gasoil sigue superando el precio de eh, la nafta super eh, en los surtidores? Pero bueno, 1029 a 1078, antes, en, más allá de que el rendimiento del gasolero es otro, claro. eh, antes nada, había había una diferencia, otra proporción, me llamó un poco la atención el número. Sí, ya venía ya venía o... o, o Parejo estando, o arriba. A, a, en, en el mismo nivel o incluso arriba, obviamente el rendimiento es, es mayor, pero bueno, igual los números son altísimos para sí. aquel que tiene que, que trabajar o, o movilizarse habitualmente en autoestima auto eh, se hace cada vez más más complicado, no solo eh, los precios de los combustibles, sino todo lo que cuesta mantener un vehículo así que bueno, una cuotita más de, de complicaciones eh, cuando arrancamos el segundo semestre, vamos a ver si tenemos alguna novedad, alguna a favor todas en contra esta vez. Difícil, hora. hay que pasar el invierno, había dicho un expresidente en relación a esto veremos cómo llegamos dentro de tres meses, por ahora puros palos eh, en otro orden de la información y un caso que viene también teniendo bastante cobertura mediática desde hace bastantes días tiene que ver Con la desaparición de Luan eh, han encontrado un golpe, dos pelos y manchas rojas en la camioneta del principal sospechoso justamente por la desaparición del niño. En la denuncia de Laudelina Peña, tía de, del niño, eh, se, se generó un fuerte vuelco en la investigación de la desaparición y posible muerte de su sobrino. Aseguró ella que el chico fue atropellado por el marino retirado Carlos Pérez acompañado de su mujer María Caimán lavaba mientras conducían su camioneta Ford Ranger blanca. Claro, a partir de, de esa denuncia que fue un poco lo, lo que estuvo circulando el fin de semana como novedad en los medios de este caso eh, se hicieron estos peritajes en la camioneta Forranger For eh, en blanca que bueno, ya, ya es como conocían el caso porque eh, hay distintas versiones que la habrían utilizado que no la habrían utilizado si estaba lavada no estaba lavada lo cierto que las últimas eh, pericias que realizó la policía de, de corrida dieentes no pudieron determinar un, un una evidencia a simple vista de un golpe de un impacto que, que le quitara la vida al niño o sea eso hasta ahora no, no ha podido ser comprobado pero sí eh, por luego de, de los análisis realizados por, por la policía de corrientes eh, se detectó que el guardabardo el guardabarro y el paragolpe estaban hundidos eh, y que había pintura desprendida y eh, Se encontraron dos cabellos y manchas rojas que ahora serán analizadas. Eh, veremos si eh, esto puede acercarse eh, servir para acercar un poco a la verdad del caso que ya lleva 18 días. Por otro lado, también lo charlamos bastante el mismo día miércoles cuando se estaban sucediendo los acontecimientos en el país vecino de Bolivia a raíz de esta intentona, este tanquetazo eh, de Zúñiga, no que llegó al Palacio del Quemado, la Plaza Murillo, en este caso, eh, noticias de estas horas, es que el gobierno de Bolivia convocó a su embajador en la Argentina lo hizo el día de hoy el gobierno de Bolivia convocó a Ramiro Tapio, embajador de la Argentina en el país, luego de que la oficina del presidente Javier Milei considerara falsa la denuncia de golpe de Estado por parte de su colega Luis Arce Sí, esto es eh, medio similar a lo que pas había pasado en España, ¿no? donde eh, la, la canciller española o, o la representante de Relaciones Exteriores española fue convocada por su gobierno, eh, bueno, parece que los, la, las relaciones diplomáticas no son lo, lo que más le, le sienta a, al gobierno de Javier Milín, sobre todo con algunos gobiernos eh, en particular, también hay problemas con, con Lula eh, y por eso Milín no ha sido Asistirá a la próxima cumbre del Mercosur y parece que por el contrario se eh, estaría reuniendo... Con, con el ex presidente brasileño Jair bolsonaro y bueno en este caso eh, eh, el gobierno argentino reafirmó estos dichos de la falsa denuncia hoy le preguntaron al vocero Adorni y, y dijo que bueno que había, según a, el criterio de él habían sido cautelosos desde el gobierno y que tenían esa información así que no no hay marcha atrás ni con Brasil ni con bolivia y por supuesto tampoco hubo con España en su momento Sí, eh, no, no le sienta bien la, la diplomacia ni la política internacional a Javier Milay en el gobierno de Libertad Avanza, se siente más cómodo en estos eventos de, de rejuntes libertarios y conservadores a los que asiste, justamente va a dejar de asistir a la cumbre del Mercosur para irse a juntar con los Bolsonaro, En Brasil también, toda una provocación no en esta eh, tensión que hay en el ambiente entre en la relación diplomática entre la Argentina y Brasil. Veremos cómo continúa, veremos también cómo sigue eh, en, en Bolivia también, no en propio terreno todo esto, porque ha generado algunas discusiones, incluso ha habido declaraciones del propio Evo Morales también, eh, de alguna manera soslayando un poco que se haya tratado de un golpe de Estado como tal, esto de no hubo heridos, no hubo tiros, un golpe de Estado con balines de goma, eh, nada, en fin, sembrando también un poco de manto de duda en esto que tiene que ver también con la interna que viene atravesando el oficialismo y el partido eh, mayoritario en intención de votos que es el movimiento al socialismo en Bolivia eh, de cara a las próximas elecciones en 2025. Sí, una, una situación eh, un poco inestable políticamente en ese país. Y bueno, eh, veremos lo que suceda aquí, ya que la, la excusa de, de, de, de la no asistencia de Emilei a la cumbre del Mercosur tiene que ver con eh, el famoso pacto de mayo, que ahora va a ser el pacto de julio, donde va a haber una vigilia el 8 y luego de las 12 de la noche parece que se va a firmar ese pacto y al otro día va a haber un acto en, en la capital federal. Eh, veremos cómo se desarrolla todo eso. Eh, llegando al 1 de julio siempre aparecen los típicos memes de, de, de vinculados a Julio Iglesias. Uh -huh. eh, veremos cuáles son los del pacto de, de julio. A ver qué, qué... Si hay alguno por ahí, ¿no? Con un poco de... Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué puede lograr el imaginario popular para hacernos un poco más pasable lo que va a suceder en, en el nuevo aniversario de la in, del Día de la Independencia la próxima semana? Otras cuestiones que me hicieron acordar a esto de julio y a lo que nos depara el futuro cercano tiene que ver con dos proyectos que presentó el gobierno, uno reforma electoral, que estaba también incluido lo que era el original Pacto de Mayo y en, y en la ley ómnibus dentro de estos 10 puntos que, eh, entre otras cuestiones, ...se plantea eliminar las PASO y eh, habilitar el voto a jóvenes de hasta 13 años, el voto optativo, y a su vez también salió Javier Milei con los tapones bastante de punta con ese discurso medio cliché del que las hace las paga, si son delitos de mayores, penas de mayores, para plantear que el gobierno busca avanzar también en la discusión eh, parlamentaria en lo que tiene que ver con la baja de la de imputabilidad a los 13 13 años también, así que nada, más derechos cívicos y más política represiva por otro lado, es lo que parece que se viene para las juventudes por parte del gobierno de la Libertad Avanza. Bueno, Noguente, parece que nos tomemos un respiro para, para tener un poquito de, de, de aire en esto de, de, de tantas eh, noticias. Eh, eh, es un poco la labor que nos toca eh, hacer este repaso y los lunes suele ser más cargadito que lo habitual. Eh, escuchamos un poco de música y seguimos con más Malos Perdedores. My soul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 de medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar nacional Internacional de Medios tiempo Nuevo bloque en Malos Perdedores, eh, hablábamos hoy en el inicio del programa eh, de lo que tenía que ver con los recortes, con el achique en el Estado y entre ellos lo que había sucedido con las trabajadoras de la línea 144 con la desvinculación o la baja de contratos de muchas trabajadoras del Ministerio de Mujeres y Diversidades y por suerte desde el ámbito universitario se siguen generando espacios eh, de debate en la temática de género eh, vamos a hablar un poco de lo que va a ocurrir entre el 10 y el 12 de julio en el centro de posgrado y convenciones de la universidad de la plata en el, el centro sergio caracachv eh, allí se van a desarrollar las séptimas jornadas del centro interdisciplinario de investigaciones en géneros y en género perdón y el quinto congreso internacional de identidades que lleva como título desafío fem feminists logros con fines y estrategias allí se van a desarrollar una serie de actividades va a haber mesas de ponencias paneles eh, y talleres eh, una, una una interesante propuesta en donde no solo están convocadas eh, las autoridades la, la comunidad académica activistas, sino que está abierto llamando, parece, al, al público en, en, en general y, y además bueno se eh, Esto es un importante espacio, como decíamos, de debate, de reflexión en tiempos de un gobierno que niega la violencia de género, como decíamos recién. Vamos a tratar de profundizar un poquito, esto es organizado desde la Facultad de Humanidades y ciencia y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, y un poco para conocer un poquito más de lo que va a estar sucediendo allí tenemos en comunicación a Graciela Queirolo ella es eh, doctora en Historia y profesora adjunta en el Centro Interdisciplinario en Género de la Universidad de La Plata Graciela, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Muy precortado, casi no no escucho Bien, a ver si ahí no, nos escuchás un poquito mejor Ahí va mejor, ahí va mejor. Bueno, Graciela, hacíamos una introducción un poco de lo que van a ser eh, estas jornadas y el quinto Congreso Internacional de Identidades que se va a desarrollar eh, la próxima semana. Eh, como Para empezar a charlar, querías que, que nos cuentes un poco o que hagas la invitación eh, para, para lo que va a, va a ser el desarrollo de, de esos días aquí en la Ciudad de La Plata. Bueno, eh, bueno muchas gracias por la invitación, lo, lo primero que, que quiero decirles es que desde la eh, Facultad de Humanidades y Ciencias de la, de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y desde el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, estamos eh, organizando e invitando a estas jornadas, eh, que son las séptimas jornadas de estudios de género Y, feminismos, y el V Congreso Internacional de Identidades, que se van a hacer, como bien decían ustedes, entre el 10 y el 12 de julio en eh, la Ciudad de La Plata, en el Centro Karakachof, que es un centro eh, de, de convenciones y eventos dependientes de la Universidad Nacional de La Plata. Son unas jornadas que son eh, abiertas a la comunidad, Y eh, a todos los estudiantes e investigadores eh, de universidades eh, y de distintos espacios. Bien, eh, decía yo en, en el arranque que eh, tenemos un contexto eh, muy muy particular con un gobierno que viene atacando sistemáticamente a los feminismos, a las diversidades y, y qué importante en esta oportunidad que, que la universidad siga siendo espacio eh, de debate y, y, y de, de visibilizar estas cuestiones, eh, un poco eh, vos eh, venís transitando ese camino y, y es interesante que la universidad pública pueda eh, abrirse a la comunidad con este tipo de charlas eh, por supuesto, eh, a pesar de la adversidad eh, el centro eh, las los les investigadores resistimos y seguimos manteniendo el espacio y construyéndolo con un tremendo esfuerzo porque esto es realmente un, un enorme voluntariado de todos los investigadores y estudiantes del centro que hemos participado eh, dejado más o menos, hemos invertido muchísimo tiempo y recursos propios eh, para que estas jornadas sean posibles, porque precisamente consideramos que es un espacio sumamente importante desde lo temático em, y como espacio de, de reflexión y de de, de, de, de, de, es, de, de de comunicación de lo que hacemos y de lo cómo pensamos la sociedad en, en eh, tu... así que En tu caso en particular, eh, vas a estar eh, el 11 de julio, el, el segundo día eh, de estas jornadas, en, eh, en un panel que se denomina Hacer Ciencia Feminista en la Argentina Actual. Eh, sabemos que eh, el sector científico es otro de los que está teniendo graves eh, problemas de financiamiento, su, su ejecución eh, de, de programas, de becas. Contanos un poco de, de qué va con, eh, en qué va a constar eh, el panel en el que vos eh, vas a participar. Bueno, eh, este eh, panel, que como bien decías se llama Hacer Ciencia Feminista en la Argentina Actual eh, nos vamos a reunir integrantes de diferentes proyectos de ejecución de, de investigación que se han ejecutado y realizado en, en estos últimos años <coughs> y vamos a eh, Exponer los resultados de estas investigaciones. Estos eh, proyectos, uno está a cargo de la doctora Valeria Sardi, que es sobre educación sexual integral, el otro está a cargo de eh, la doctora Luisina Boya, que es sobre el feminismo materialista francés el otro está a cargo de la doctora Tania Diz, que es sobre eh, la construcción de unos archivos feministas, y el, la última ponente en este lugar soy yo, que estoy con un proyecto sobre eh, mujeres y sindicali Entonces la idea es que eh, contemos y reflexionemos sobre cómo ha sido trabajar en, en estos últimos años con, con estos proyectos y podamos eh, ofrecer los resultados que a los que hemos llegado. Un poquito esta es la idea. Y ojalá eh, se arme un lindo debate. Apostamos a que así va a ser. Graciela, te quería consultar un poco retomando también la pregunta que, que hacía Walter de la universidad, de estos proyectos de investigación también como como espacios de, de trinchero y de resistencia muchas veces ante un sentido común desde los medios de comunicación, incluso desde declaraciones de eh, funcionarios del propio gobierno que de alguna manera eh, retroceden bastante los avances que ha dado el movimiento feminista en los debates a nivel social como lo ven un Lo, lo analizan teniendo en cuenta que también eh, las mujeres y el movimiento feminista ha sido dirigido como uno de, de los enemigos explícitos de, de este gobierno en estos últimos meses eh, bueno es, es interesante la pregunta que es más yo para hacer una reflexión que para dar una respuesta cerrada eh, yo creo que a pesar de los pesares eh, hay que seguir y o sea eh, por más que, que se quiera borrar todo lo que el feminismo ha hecho eh, bueno eh, estas jornadas y este panel, esto es un, una pequeña muestra de todo lo que se ha construido en este tiempo y de todo lo que se puede seguir construyendo y de lo, lo, lo valioso que es el, el aporte que hacen los feminismos, los estudios de género, la historia de las mujeres la educación sexual integral para para, para, para pensar y, y transformar la sociedad no hacia una Eh, un, un espacio más equitativo así que eh, podrán decir lo que quieran decir pero eh, hay con qué eh, rebatir y con que eh, dejar de lado todas estas cosas que eh, pretenden aplastar y negar <coughs> y destruir eh, es un, una batalla eh, cultural y política muy fuerte a la que eh, hay que, que, que, que hay que hacer que hay que, que, que enfrentar. Ni es triste, pero es así. Sí, sí, eh, desde ya. Eh, Graciela, por último, para no robarte mucho más de tu tiempo, te queríamos consultar si si en, desde lo formal hay que inscribirse previamente para la jornada, si uno puede asistir, eh, así sin más, ¿cómo es un poco esa modalidad? Eh, mira, las jornadas son eh, se puede participar eh, el acceso es <coughs> libre eh, y gratuito eh, han sido declaradas de, de interés educativo por la provincia de Buenos Aires y eh, también la avalan todas las escuelas de pregrado de la universidad eh, así que <coughs> Quien quiera ir eh, lo esperamos eh, hay una cosa en las jornadas si ustedes pueden eh, hay un programa y ustedes van a ver que hay eh, conferencias talleres eh, y mesas de discusión eh, en el caso de los talleres por una cuestión de espacio hay una inscripción previa y toda esta información la encuentran en la página de las jornadas en eh, de Séptima Jornada de CINIC si sí, sí, lo buscan lo van a encontrar y ahí van a ver los pasos para la inscripción a los talleres, el resto de las actividades son de actividad eh, abierta y gratuita y nos va a dar una gran alegría eh, que puedan concurrir Bien, gracias ahora estaremos eh, reiterando las distintas redes y, y los lugares donde la gente puede eh, acceder a la información. Eh, te agradecemos por, por toda esta información eh, y, bueno, por la propuesta interesante que, que se va a desarrollar la próxima semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, y, bueno, eh, les esperamos, por supuesto. Bien, eh, estaremos atentos a esos saludos. Hablábamos, chau chau, que estén bien, gracias Hasta luego, hablábamos con eh, Graciela Queirolo ella es eh, eh, doctora en historia no la saludamos, hoy decíamos eh, comentábamos que era el día del historiador así que bueno, aprovechamos fuera de, de la, del aire para saludarla con ese motivo y reiteramos que entre el 10 y el 12 de julio en el centro Sergio Karakachov que queda aquí en 48, entre 6 y 7 se estarán desarrollando estas séptimas jornadas de el Centro Inter Interdisciplinario de Investigaciones en Género y el quinto Congreso Internacional de Identidades con el título Desafíos Feministas, Logros con Fines y Estrategias. Hay una gran cantidad de, de actividades, de mesas, de ponencias, de talleres. Eh, quien quiera acceder a más información, hay una cuenta de Instagram que es arrobasjornadascinig, C-I-N-G, Jornadas Sinig. Y si no, pueden acceder a través de... Eh, la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y hay un Facebook, que es face eh, facebook.com barra CINIC. Allí pueden encontrar todo el cronograma de la gran cantidad de actividades que se van a desarrollar durante esos tres, eh, tres días. Hecha la invitación, ahí tienen toda la información a disposición, al alcance de la mano, quedan completamente invitadas para la semana que viene estar participando de estas jornadas. Nosotros continuamos con Malos Perdedores, escuchamos un poquito más de música y volvemos nomás en un toque. Hace un rato sonaba Santana, ahora va a sonar Reverse Pathogen haciendo Dancing with Myself. Another drinking Cause it will give me time to think If I had a chance I'd ask the world to dancin' I'll be dancin' with myself OH oh Dancin' with myself OH oh Dancin' With myself And if I had a chance It is the world to dancin' If I had a chance I'd ask the world to dancin' If I had a chance That's the world to dance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 Último bloque en este malos perdedores de lunes y es momento de hablar de la información deportiva de la columna deportiva en este caso a cargo de Pedro Garay. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Todo bien, todo bien por aquí. Eh, aguardando un poco, eh, ¿qué nos vas a comentar? Veníamos hablando fuera del aire con eh, Nebuen un poco de, de lo que estaba ocurriendo en, en los últimos partidos de, de la Eurocopa, pero bueno, eh, vos sos el encargado de definir la temática del día. ¿Cómo, cómo? Perdón, se me cortó un poquito Decíamos que veníamos comentando fuera el aire lo, lo que había ocurrido en los últimos eh, partidos de la Eurocoba Pero vos sos el encargado de definir la temática del día Sí, bueno, vamos eh, Nos habíamos tomado un respiro en estas columnas por un par de semanas Pero la verdad es que la agenda del fútbol manda Ya habrá tiempo para hablar de, de otros deportes Vamos guardando cosas en la agenda también Porque por ejemplo... En la semana que la selección de vóley Argentina clasificó a los cuartos de final de la Nations League, el club más poderoso de la liga de vóley se bajó de la liga. Mira, <ríe> bueno, en uno de los tantos conflictos que está atravesando nuestro deporte en este momento, y como les decía, lo ponemos lo dejamos en el tintero, lo hablaremos más adelante. Sí, Ahora empecé. toca el fulbito, <ríe> estamos todos prendidos con la Copa América, con Eurocopa, son cuatro partidos por día, mucha actividad. Ahora tenemos un poquito más de, de Copa América de la noche Nosotros viendo tranquilos, además ya clasificados En cuartos Argentina va a jugar con, con un Ecuador Que es eh, a priori uno de los equipos más peligrosos de la Copa América Dentro de la Copa América ha sido uno de los peores equipos Por lo menos de los clasificados eh, Sin contar digo a Bolivia, Jamaica, los que se están quedando afuera Eh, un cuarto de final Accesible para Argentina Además Ecuador eh, Con internas, con peleas en el campo de juego Entre los jugadores y demás Así que un, un buen torneo para Argentina Que mire de reojo la, la Eurocopa No sé si les habrá pasado a ustedes Pero si Inglaterra sigue pasando Y Argentina sigue pasando Quien te dice que no tengamos Una finalísima Más que picante eh, Eso por supuesto no, habrá que esperar Eh, con mucha cautela y ir paso a paso eh, sí, La otra eh. noticia deportiva importante de, del día, de, la, de, la, de las últimas jornadas En realidad es el intento que está haciendo Gimnasia por por traer a Estefanía Banini al lobo eh, Que es oficial, no que es un intento oficial de juntar dinero, de juntar sponsor Y, y tentar a la que es quizás la mejor jugadora de la historia del fútbol argentino Eh, tentarla con, ¿no? Para venir a Gimnasia, lo cual además sería una verdadera revolución, por supuesto, para para la liga, pero bueno, se supone que va a terminar jugando en Argentina. Eh, para la Plata sería para el fútbol femenino de la Plata sería muy importante para ponerlo en valor, ¿no? Sí, eh, aparte nada, se puede jactar de que lo tuvieron al día. Finalmente se concretó. Está más fecha. Eh, de lo de Maradona Sí, Ronaldinho alguna vez hubo una tapa de un diario que lo puso a Canigia con con la camiseta de gimnasia Sí, digamos, de, de esas noticias eh, que parecen estrafalarias hubo varias en la historia de, del deporte platense eh, pero en este caso, bueno esto que es hoy hoy ya oficial, decía, ¿no? fue confirmado por la propia entrenadora de de gimnasia loana villalobos eh, que bueno que dijo eso que, que tienen que juntar plata, tienen que juntar sponsors que con los que estarán hablando no imagina eh, para hacer una propuesta una propuesta concreta para acercar a banini al lobo villalobos dirigió a vanini y es en teoría amiga íntima también por ese lado venía no venía el intento de tentar a, a la jugadora A número 10 argentina Que bueno, hace rato no, no juega en la selección También, ¿no? Por cuestiones que hemos hablado acá dentro De todo lo que le falta A la, a la selección de mujeres A pesar de que AFA atraviesa un, Uno de sus momentos De mayor bonanza económica Comentábamos hace un par de semanas Que bueno la, la, el equipo femenino Para jugar un par de amistosos No le pagaban los viáticos No les, no les daban el desayuno, no les daban el almuerzo O les daban dos tostadas ¿no? cosas que bueno la verdad que para un nivel de selección y de selección argentina que no es cualquier selección parecía bastante bastante absurdo ban hace rato se corrió de ese lugar de hecho renunció dos veces a la selección renunció una primera vez luego volvió por por pedido no llegó masivo eh, jugó, jugó el mundial y, y bueno después de, después del Mundial anunció que simplemente hasta ahí había llegado ella siempre hablando las notas de su disconformidad con el nivel que veía ella al venir a Argentina, al venir a jugar a una selección, en comparación con lo que ella veía en Europa, ¿no? donde por supuesto jugadora de, de, de paso por grandes clubes del fútbol europeo bueno veía otra realidad muy distinta. Pedro, eh, Vanini no, no tuvo la oportunidad de jugar profesionalmente a nuestro país, ¿no? No, no, no, desde que el fútbol es profesional acá, que es muy reciente, ya hemos repasado esa historieta En realidad es semi-profesional en Argentina, ¿no? Sí eh, Solo una parte del mantel cobra, o está por lo menos está los clubes están obligados a pagarle solo una parte del mantel Desde que, bueno, se ganó esa, esa, ese primer paso para el fútbol femenino, eh, muy reciente No, Vanini ya estaba fuera del país Eh, jugando en España Si no me falla la memoria Sí, creo que sí Pero bueno, puede ser que por ahí Por algún error de cálculo No has estado todavía en España Pero no, no Profesionalmente no jugó, Ella jugó en Mendoza pero bueno, en otra, en otra era del fútbol del fútbol femenino. Sí, incluso ayer, Pedro, hubo eh, un partido en la bombonera entre Central y Boca, y hubo también, si no tengo mal entendido, récord de asistencia de público, lo que también, de alguna manera, no sé si si pinta un nuevo panorama como argumento de que no despertaba de la gente, de los hinchas también se, se puede ir matizando de a poco, ¿no? En este tránsito más allá de, como decías vos haya condiciones que no acompañan ese crecimiento Exactamente, yo yo soy un, un convencido, digamos de que eh... Si bien hay, es cierto que hay que construir de a poco un público, un interés de la marca, un, incluso un interés narrativo, digo, que se armen las rivalidades, ¿no? las historias y demás, porque bueno, ha sido un fútbol históricamente postergado, entonces no tiene nada de eso, eh, también me parece que cuando se enarbolan este tipo de excusas de bueno, en el público no va y demás, es un poco de vagancia. De, y, y un poco de discriminación simplemente ¿no? de, de los propios clubes que no quieren eh, apoyar y apostar no apostar por, por, por la práctica eh, creo en ese sentido que un desembarco como el lebanini sería muy muy importante para potenciar no solo a gimnasia no lo digo como en general para tener una figura de esa talla en el fútbol argentino bueno sería importante para toda la liga ¿no? para, para justamente ayudar a construir y Eh, este interés más masivo Si se quiere eh, en, el, en el fútbol femenino, en la liga femenina De fútbol, ¿no? Porque el interés en el fútbol femenino Existe en la práctica Crece día a día eh, Pero bueno, la liga Como producto quizás No es todo lo masiva que, que podría ser Con, con apoyo, ¿no? Bien, eh, no sé si tenemos algún otro tema Si no, por ahí como lo vamos a, a, a reencontrar a Pedro dentro de 15 minutos Dentro de 15 días, perdón Le podríamos pedir eh, alguna algún pálpito de finalistas de Copa América y, y Eurocopa No, querés? no No, no No, pero uno No, no, un... no puedo no menos con esto ya, esta primera fase ya casi terminada, ya transitada. A modo de pálpito no voy a decir nada, lo que voy a decir es que Argentina es uno de los mejores equipos de la Copa América por distancia, pero que en cuartos es donde se empiezan a probar los equipos, me parece que Uruguay y Argentina son los que han demostrado un rendimiento más parejo, más sólido, una idea de equipo más sólida, Brasil es una incógnita, Brasil, puede ser que pierda en cuartos de final y todos digamos, bueno, está bien si esta selección no juega nada, o puede ser como siempre, que serte ¿no? eh, la, la goleada del otro día la desestimo no por falta de rival eh, y hay que ver Colombia, hay que el nivel de Colombia eh, también, no es un equipo interesante, sólido pero hay que ver si está para realizar paso pero bueno, uno diría, de ahí no sale no pero por supuesto, el fútbol y la vida te dan sorpresas Bien, eh, Pedro, te agradecemos eh, mucho por eh, este rato y, y estaremos eh, dentro de dos semanas viendo un poco todo lo que ha ocurrido y con algún nuevo eh, tema de la agenda deportiva, después de, de, de Copa América tendremos Juegos Olímpicos, así que hay, hay mucho para charlar, eh, gracias y, y estamos en contacto nuevamente en dos semanas un abrazo para todos bien, allí eh, se despedía Pedro Garay nuestro nuestro especialista en, en deportes, en política deportiva eh, como habitualmente hacemos cada 15 días eh, desarrollamos eh, su columna y agradecemos eh, el tiempo dedicado a malos perdedores que ha llegado a su final, ya son 8 eh, en punto eh, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles como si Siempre de 19 a 20. Nos escuchamos el miércoles. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau. We don't belong here. Get the fuck out. Yeah, I'm tired the weight, yeah, I'm tired of the pain. I can't think no more, yeah, I'm tired of the rain. Steeping through the ceiling, there's a job with me to say. Life's not easy when I can't even go to that breakfast with a soda. That is not fair, but that's all I know from. Life's on a holdup, parents don't show up. Princes are in home, I know when I grow up. Oh, I know I know when I grow up Prison is only home I know when I grow up Don't stop me When you're living on a brand No one is home But there's no there. At the end Bustle around With the clan 100 yards spare Knock knock Now you're dead. Love this Love that I could never go back Something that I learned Cause I never got no love back Cold shoulders and fair Hands so you can't feel the pain Put some other names that come across your face It's crazy that this is the word of what you make Love it or hate it, just know you can't escape we're all fucked up I don't kill me, give they don't give a fuck fucked up, we're all fucked up how can we go give up they don't give a fuck Man, don't belong here Get the fuck out La certeza de una piedra en el aire Radionauta 106.3